Bueno muchachos, vamos a aprender esta fiesta. a f i n e n los instrumentos y armemos la parranda. Bueno muchachos, vamos a aprender esta fiesta. Miren los instrumentos y hablemos. Fiesta. Miren los instrumentos y amemos la parada. Bueno muchachos, vamos a aprender esta fiesta. Afiren los instrumentos y armemos la parranda.